La semana pasada informábamos con mucho gusto la la realización de el primer encuentro provincial de cooperativas escolares. Allí este, tuvimos también la dicha de escuchar experiencias como las de Macachín, como las de la escuela I con la cooperativa Atrapa Hubo realmente muchísima impronta de los estudiantes y las estudiantes y las docentes que van vienen coordinando esos proyectos para contagiar No la, Las ganas de este que cada colegio tenga su propia cooperativa Vamos a hablar unos minutos con Fabián Bruna Él es el subsecretario de cooperativas de la provincia Porque se creó un programa de madrinazgo para las cooperativas escolares Y uh -huh. queremos saber de qué se trata Muy buenos días Fabián Hola, buenos días, ¿qué tal? Contanos de qué se trata este programa Bueno, la idea es... Eh, bueno... Estamos tratando de impulsar la creación y el trabajo y apoyar al trabajo de las cooperativas escolares en paralelo con el ministerio de educación que ha ido fijando pautas eh, en cuanto a contenidos de mutualismo y cooperativismo en, en, en el sistema formal de educación eh, entonces bueno vemos que también para al igual que El resto de las cooperativas, las cooperativas escolares para desarrollar su actividad, crecer y profundizar lo que están haciendo, necesitan cierto apoyo eh, financiero. Entonces hemos creado este programa que se llama eh, De Madrinazgo, por el cual una cooperativa mayor, ya sea una cooperativa de servicio, una agropecuaria o una cooperativa uh -huh. de trabajo, amadrinen a, a una cooperativa escolar. Uh -huh. Entonces en ese caso que se firmaría un convenio tripartito entre la subsecretaría y el Ministerio de Gobierno, la cooperativa escolar y la cooperativa madrina, y nosotros a través, nosotros eh, le daremos un aporte a la cooperativa madrina para que eh, ayude a la cooperativa escolar. Mm -hmm. eh, ah, bien. la compra de, de elementos, en la contratación de servicios, ¿Por qué es esto porque la cooperativa escolar no tiene una matrícula nacional por lo tanto no tiene inscripción impositiva y no puede tener una cuenta uh -huh. eh, a... entonces una forma de apoyar el desarrollo de las cooperativas escolares a través de una cooperativa mayor que una cooperativa madrina que no solamente hace sirve para financiar sino que también tiene que tener el compromiso de acompañarlas con educación con colaborando con ...con las actividades que hace la cooperativa... bueno ...la idea es que cada cooperativa escolar... ...está madrinada por una cooperativa mayor... ...que colabore con su crecimiento. Uh -huh, uh -huh. Eh, Fabián, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? y eh, sí, buen día, ¿qué tal? Eh, esta, ¿Estas cooperativas madrinas las eh, buscarían ustedes? ¿Tendría que ser de la zona? ¿Cómo, cómo, cómo se comunicarían entre las cooperativas? No, la idea es que, que las mismas cooperativas escolares... ...vayan... Eh, definiendo y buscando su cooperativa madrina, eh, para que no seamos nosotros los que impongamos eh, esta relación, porque claro. tiene que ser una, una relación que debe crecer en el tiempo y lograr cierta simbiosis donde entre la cooperativa madrina y aquella protegida se produzcan vínculos que, que ayuden a crecer a la cooperativa escolar. Claro, que no sea nada más la bajada del subsidio. Claro, exactamente. Uh -huh. eh, la bajada dices, del va a ser claro. algo... La, la ayuda financiera va a ser algo circunstancial, va a ser eh, lo menos significativo que esperamos de esta relación. Claro, claro. Eh, además, porque, bueno, también los recursos siempre son limitados, entonces no... Eh, Esto es algo que se va a poder recurrir esporádicamente, pero sí es, es, es, tenemos mucha esperanza en esa relación, en esa simbiosis que se puede con, construir en estas entre estas dos cooperativas para eh, fortalecer escolares Fabián, eh, la, en, la, en el primer encuentro que sucedió la semana pasada, el Ministerio de Educación se comprometió a incorporar en sus este, programas curriculares eh, la formación cooperativa. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, eso lo está trabajando el Ministerio de Educación. Yo de Educación soy, eh, no conozco demasiado su sus sistemas, sus formas, entonces preferiría no, no profundizar. Tendríamos que hablarlos con ellos eh, porque seguramente si trato de explicártelo voy a meter la pata. está bien No, no suponía yo que iban a trabajar de manera conjunta porque... No, no, ¿con... lo venimos haciendo de manera conjunta, el encuentro si lo hicimos eh, conjuntamente con el Ministerio de Educación, siempre estamos charlando, pero ellos tienen bueno, su propia organización y son quienes eh, son la autoridad de aplicación con todo lo que pase dentro de las aulas, ¿no? Okay. Entonces, bueno, te dejaría que eso se lo consultes a ellos para Dale. ver cómo... Y, y, y Fabián, ¿cuántas, ¿cuántas cooperativas escolares? Eh, bueno, nosotros conocemos a, a dos, pero ¿están en formación más, más cooperativas escolares? Ah, tenemos tres cooperativas ya formadas, uh -huh. una en Macachín, eh, Colonia Santa María y Atrapasueños, y hay otros grupos que estuvieron invitados al encuentro, Que, que, bueno, conformado por estudiantes y algunas docentes que están tratando de constituirse como cooperativas escolares y, bueno, nuestra expectativa es que en lo que quede del año eh, se constituya alguna alguna nueva cooperativa. Uh -huh. eh... Por otro lado, vamos a tratar de acompañar en distintas actividades que organizas esas cooperativas, hay ah, dando vuelta la idea de algunos viajes, de algunas invitaciones que han tenido, que, bueno, veremos cómo se se pueden ir concretando en el año. Hablando del sector cooperativo en general, no solo las escolares, eh, cuando vino Alexander Roy, eh, el, el conjunto de cooperativas de trabajo que hoy está elaborando aquí en Santa Rosa en, en el resto de la provincia también eh, le entregó un, un este petitorio también a los este a los funcionarios y funcionarias que están eh, este hoy también en campaña eh, de, decía un, un petitorio con, con varios puntos a, a resolver entre ellos el compre cooperativo eh, reglas claras a la hora de la licitación este de, de las concesiones públicas acceso a la salud con criterios que entiendan la lógica del cooperativismo eso le llegó al gobernador han podido conversar acerca de esta estos reclamos eh, mira nosotros hemos tenido una reunión con las cooperativas con un grupito de cooperativas para bueno eh, profundizar en esos puntos ver eh, si bien son puntos que no son novedosos para nosotros porque es algo que que siempre se ha conversado y, y teníamos eh, charlas respecto a algunas cosas que había que ir mejorando muchas de ellas ya se han profundizado eh, tuve una charla con, con, con algunas de las cooperativas que elaboraron el documento eh, y estamos viendo o de analizar cada punto ver bueno qué podemos avanzar en cada en cada temática de esa, de esas Eh, algunas cosas son más fáciles de resolver que otras eh, Algunas se pueden resolver en el ámbito mío Y otras, bueno, dependen de, de decisiones más eh, de niveles más elevados que el mío uh -huh. eh, Pero bueno, sí, estamos trabajando Ellos eh, le iban a alcanzar esa información al gobernador En esa parte, que ese, ese trabajo quisieron hacerlo ellos y no a través de la subsecretaría. Así que, bueno, estamos todos al tanto de la situación, así que estamos trabajando, digamos. Dale. Gracias, Fabián, por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta, Un luego. Hasta, luego. hasta luego conversamos con Fabián bruna el subsecretario de eh, cooperativas de la provincia es este interesante no el programa este de madrinazgo que de algún punto de algún modo viene a este para mí, ¿no? desde mi punto de vista, a promover el lazo cooperativo. Claro. Que no anden cooperativas sueltas por ahí, sino que vayan aprendiendo también de la experiencia de otras. Eh, que, bueno, uno acá tiene la CPE, pero no en todos lados está la CPE, ni en todos lados hay una Secretaría de Educación Cooperativa, entonces está bueno también que, que vaya sucediendo ese vínculo. Ya venimos.